Mujeres con Historia Hoy vamos a reivindicar la figura humana y literaria de María de la Ole Járraga Una mujer de espíritu libre, soñadora, feminista, gran escritora y también contradictoria Contradictoria porque ella, aun siendo una luchadora en potenciar la igualdad entre el hombre y la mujer ...no dudó en escribir numerosas obras de teatro... ...novelas, artículos... ...donde aparecía como único autor... ...su esposo, el célebre... ...Gregorio Martínez Sierra... ...¿por qué María voluntariamente... ...se mantuvo en la sombra de Gregorio... ...cuando ella era la verdadera artífice... ...de un 98% de la obra de su marido... ...es lo que vamos... ...a intentar descubrir esta noche... ...Maria de la O y Gregorio... ...se conocieron en Madrid... Sus familias se trataban y enseguida conectaron al hablar de la gran pasión de ambos, el teatro. Los dos amaban el mundo del teatro y los dos querían ser escritores. Poco a poco la afición común se tornó en amor que consolidaron al contraer matrimonio en 1900. Tanto María como Gregorio publicaron su primer libro él uno de poemas y ella uno de cuentos infantiles que sería el único que firmaría como María Lejarraga cuentan que la reacción de cada una de las familias fue muy diferente a Gregorio le montaron una fiesta para felicitarle mientras que a María solo dijeron que muy bien sin darle mayor importancia y es que en ese tiempo que una mujer se abriera camino como escritora era muy complicado y hasta mal visto Las más osadas escribieron con seudónimo de hombre... ...para que valoraran la obra sin tener en cuenta... ...si la autora era una mujer. De esa forma, algunas consiguieron éxitos literarios. María, como sabéis... ...no quiso renunciar a la pasión de escribir... ...y pensó que lo mejor sería no aparecer más como autora... ...y que en su lugar apareciera su marido. Mientras tanto, consolidaba su otra vocación... ...la de maestra. Desde pequeña había sido una lectora empedernida el gusto por la lectura lo había heredado de sus padres quienes dieron una buena educación a sus siete hijos María era la primogénita y desde los cuatro años leía todo lo que le, le caía en sus manos aunque había nacido en Sarmillán de la Cogoya, La Rioja se había criado en Madrid, en concreto en el barrio de Carabanchel donde su padre ejercía como médico rural María de la O tuvo de maestra a su madre hasta los 13 años. En 1887 ingresó por primera vez en una escuela. Primero en la escuela de comercio. Más tarde en la escuela normal de maestras donde sacaría el título de docente para ejercer como profesora de idiomas. Porque María sabía perfectamente hablar francés pero también controlaba el alemán y el inglés. La pareja comenzó su vida en común llenos de ilusión María era siete años mayor que Gregorio detalle que no afectó en su relación es más, nuestra protagonista siempre afirmó que Gregorio era su inteligencia gemela enseguida ampliaron su círculo de amistades relacionándose con escritores, músicos, actores y actrices sus inquietudes e iniciativas abarcaban diversos campos fundando revistas literarias, pequeñas editoriales traduciendo textos de autores teatrales extranjeros la casa de los Martínez Sierra siempre estaba llena de actividad cultural Ballín Clan, Jacinto Benavente, Rubén Darío los hermanos Álvarez Quintero, Emilia Pardo Bazán eran algunos de los asidos a sus tertulias y reuniones pero había dos amigos entrañables para María Juan Ramón Jiménez y el músico Manuel de Falla ambos mantendrán una relación fantástica con ella Decidida a aumentar sus conocimientos docentes, viajó a Bruselas con una beca. Bélgica fue mi iniciadora al socialismo. María había tomado conciencia en España de los problemas que existían entre la población para tener una mínima formación académica. Ahora, en Bruselas... Conocería a través del socialismo un mundo con más posibilidades para todos, donde la educación era un pilar fundamental para defender los derechos humanos y donde se manifestaba la necesidad de dar la misma oportunidad a hombres y mujeres, sea cual fuese su estrato social. De esa forma nació la María Soñadora, que se afiliaría al Partido Socialista, no por tener ambiciones políticas, sino por intentar hacer de este mundo un lugar mucho mejor. De todos los proyectos que inició con su marido, el teatro del arte fue el más ambicioso. Decididos a mostrar que el teatro era arte en todos los sentidos, montaron una compañía y no escatimaron en conseguir los mejores escenógrafos, los músicos más experimentados como Falla o Turina, o un plantel de actores y actrices donde destacaba con luz propia Catalina Bárcena, la actriz principal, que ya arrastraba una dilatada trayectoria. Poco imaginaba María que Catalina iba a suponer un grave problema. Mientras ella intentaba mejorar el mundo... ...su marido Gregorio se enamoriscaba con Catalina Bárcena... ...relación que mantuvo a lo largo de muchos años... ...y que fructificó con el nacimiento de una hija en 1922... ...a la que pusieron de nombre Katia. Hasta entonces María había aguantado la adúltera relación de su marido. Profesionalmente todo iba bien... El Teatro Slava cenaba las obras que elegía el matrimonio tanto de autores que triunfaban en Europa como Shaw, Itzen, Pirandelo o el mismísimo Federico García Lorca. También triunfaban las obras que escribía María en colaboración con su esposo. O al menos eso era lo que aseguraba el matrimonio y todos los amigos sospechaban. El éxito de público y crítica así lo confirmaban. Ya saben sus reverencias que servidora a veces no sabe por qué. Tiene tentaciones de melancolía. Ya. Y cuando a servidora le aprieta demasiado esas tentaciones, le dan ideas de subirse a los árboles y de trepar por las paredes y de saltar las tapias de la huerta y retirarse al agua del estadio. En febrero de 1911 se escenó lo que estabais escuchando, Canción de Cuna, que los más jóvenes recordaréis por la película dirigida por José Luis García, versión que habíamos escuchado ahora mismo. Pues esa obra es de María Lejárraga. Antes publicaría la novela que se convertiría en bestseller Tú eres la paz. También había colaborado estrechamente con su amigo Manuel de Falla, escribiendo para él dos libretos de obras musicales el amor brujo y el sombrero de tres picos, que ayudaron a Falla a salir de apuros económicos. Estos y otros éxitos encumbraron la figura de Gregorio Martínez Sierra como dramaturgo y gran escritor, porque no hay que olvidar que él figuraba como autor de las obras, y no María el grave problema vino cuando su marido abandonó definitivamente el domicilio conyugal en 1926 marchándose a vivir con su amante y su hija no se sabe si María pensó en esos momentos en reivindicar la autoría de sus obras y desvelar toda la verdad lo cierto es que al final todo continuó igual logró eso sí desahogarse volcando su pena con su amigo Manuel de Falla pero María seguía amando a Gregorio Lo hizo durante toda su vida y él continuó tratándola con cariño y admiración. La relación profesional, por tanto, se prolongó incluso cuando, a principios de los años 30, Gregorio marchó a Hollywood con su amante. La verdad es que su marido tenía una visión empresarial muy acertada. Sabía en ese tiempo que el cine americano triunfaría en todo el mundo y él, como hombre moderno, quiso participar activamente. Canción de cuna y otras obras suyas fueron llevadas al cine en aquellos tiempos. Mientras tanto, María andaba involucrada en asuntos más terrenales. Creía en la revolución social y participó activamente como mujer republicana. Daba conferencias abogando por la educación y formación cultural de la mujer... Fue nombrada presidenta de la Asociación Femenina de la Educación Cívica y ocupó el Secretariado de la Alianza Internacional del Sufragio de la Mujer. Participó también en el Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y escribió varios libros sobre feminismo, reivindicando un papel más importante para la mujer en la sociedad del momento, sin dejar, eso sí, su lado femenino. En 1933 fue elegida diputada por Granada donde declaraba Es preciso, si se quiere libertar al pueblo, librarle de la esclavitud del hambre y de la esclavitud del terror. En julio de 1936, cuando le comunicaron que Franco se había sublevado en Marruecos, se temía lo peor. Como así fue. Y en octubre de ese mismo año marchaba a Berna, Suiza, como agregada comercial. Nunca más volvería a España. Cuando estalló la guerra civil y España se dividió en dos, lo pasó realmente mal y de algún modo se sentía culpable. Habrá caído alguno por mi culpa. El ideal era mío, no de ellos, que apenas lo entendían. ¿Es justo? ¿Es tolerable que muera alguien por ilusiones ajenas? En otoño de 1937, mientras se encuentra en Bélgica, se hará cargo de miles de niños evacuados de España, huyendo de la guerra. Cuidará de ellos, procurándoles un lugar donde estar seguros. Después se trasladará a Niza, donde pasará penurias y hambre. Las cataratas le dejan casi ciega. Y en esas lamentables circunstancias padecerá las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, Gregorio, que había regresado a España, cae enfermo, falleciendo en octubre de 1947 el poeta y gran director de teatro que revolucionó la escenografía teatral dejaba dos viudas y una hija y aquí comenzaba otro grave problema ¿quién iba a cobrar ahora los derechos de autor de Gregorio Martínez Sierra? mientras la colaboración de ambos se mantuvo el secreto de la autoría y el reparto de los beneficios quedaba en la intimidad familiar en cambio la situación había dado un giro de 180 grados Legalmente la heredera de los derechos de autor era Katia, la única hija de Gregorio, y aunque Martínez Sierra había firmado un documento ante notario en 1930, declarando que la gran parte de su obra la había escrito en colaboración con su esposa María Lejarraga, para el resto del mundo, él era el único autor. María siguió en el extranjero, primero en Estados Unidos, en México, para recalar con 80 años definitivamente en Buenos Aires, Argentina, donde estaría los últimos años de su vida. En la sanitud de su vida decidió que había llegado la hora de contar su historia con Gregorio, publicando Gregorio y yo, medio siglo de colaboración. Desde la pérdida de su marido, María firmaba sus libros con el nombre de María Martínez Sierra. Y en Gregorio y yo dejaba ver veladamente que ella era la que escribía los libros y obras de teatro, pero no quiso desvelar que su marido se limitaba a aportar ideas, sugerencias o realizar cuando era necesario pequeños ajustes. La auténtica verdad solo se supo cuando María de la Olejárraga falleció en Buenos Aires en 1974. ...a punto de cumplir... ...un siglo de vida... ...fue entonces... ...cuando su familia descubrió las cartas que Gregorio le había escrito... ...pidiéndole constantemente que le enviara los libretos de las obras... ...con los nuevos capítulos... ...quedando al descubierto... ...que ella era la auténtica y versátil escritora... ...que era ella quien... ...debía haber disfrutado del éxito atribuido a Gregorio... ...hasta ese momento... ...su familia y amigos sabían de la valía de María como pedagoga... ...como luchadora social y que había colaborado con Gregorio Martínez Sierra pero no tenían ni idea de la magnitud de la colaboración con lo que se llevaron una gran sorpresa hoy hemos querido reivindicar la figura como escritora y pensadora de María de la Olejarraga una mujer nada egoísta que en vez de pensar en su éxito personal cedió a su marido todo el mérito Nunca se arrepintió, incluso, tras la terrible traición del esposo, nunca tuvo una mala palabra para él o para su amante. Fue consecuente con sus ideas y como gran defensora de la libertad, respetó la decisión de Gregorio. No está claro si María no quiso o no podía tener hijos. Lo cierto es que se refería a sus obras literarias como a sus hijos y por eso le parecía genial que llevaran el nombre del padre. Poco a poco, biógrafos como Antonina Rodrigo, historiadores y expertos literatos han ido recuperando la verdad sobre nuestra protagonista y nosotros hemos querido contribuir para que nunca más caiga en el olvido.